106.3 La primera maraña Delatando con calma el caos Bienvenides a esta primera maraña cuando pasan 4 minutos de las 8 de la mañana de este lunes 28 de marzo. Vamos a estar acompañándoles por esta primera horita de información en radio nauta hasta las 9 de la mañana. Hoy, como cada lunes, nos va a estar visitando telefónicamente nuestro columnista de deportes, Pedro Garay. Además de eso, muchísima información para este 28 de marzo. Que aprovechen que es como un pequeño verano en este otoño que ya cumple una semana. La primera maraña es un programa que producimos en conjunto con Pulso Noticias eh, y Radionautas. Desde Radionauta, conjunto con Pulso Noticias. Y nos pueden seguir por nuestras redes, pueden además obviamente entrar al portal de pulsonoticias.com.ar Pero bueno, también seguirnos en nuestras redes, ir enterándose lo que vamos actualizando en términos de noticias de la mano de Pulso y también ir viendo los programas que ya en Radionauta Eh, terminando marzo ya han arrancado casi todos los programas Todavía nos quedan algunos programas ahí que se van acomodando en los horarios Pero bueno, busquen en nuestras redes Las redes de Pulso en Twitter, Pulso Noticias OK Instagram, Pulso Noticias, lo mismo que en Facebook Y radio nauta Twitter y, e Instagram, Radionauta FM Y en Facebook, Radionauta Asecas Mientras vamos preparando todo todo para la información, le seguimos compartiendo esta excusa que hemos encontrado para musicalizar el programa... ...que es buscar un FMED y buscar algo eh, que nos lleve a una, a un disco, a algún eh, artista, algo relacionado con la música y con eso musicalizamos. A veces las fechas son más concretas, a veces no tanto, y las estiramos un poquito para que nos cierre a lo que tenemos ganas. Por ejemplo, un día como hoy podríamos decir que en 1871 en Francia se instala la comuna de París, gobierno popular regulario en la capital francesa, no sacamos de ahí mucha música. Sí podríamos decir que en 1976, un día como hoy, se publicaba Houses of the Holy, el quinto disco de Led Zeppelin, Y que un día como hoy, pero en 1986, nacía Stephanie Joan Angelina Germanotta, quien es Lady Gaga, más conocida como Lady Gaga. Eh, podríamos agarrar de eso y decir, agarmamos con alguna de esas datas una lista de temas, pero no, hoy también en Japón se celebra el Hanami, o Anami, por ahí, que es la tradición japonesa de concurrir a los parques a admirar la belleza de los cerezos en flor. Y es fantástico, es fantástico una que, que, que exista, que exista eh, la fecha, que exista el nombre, que exista una celebración que eh, consiste en ir a los parques donde hay muchos cerezos, estamos en, en época de floración de los cerezos en Japón, y los japoneses van y miran... Los cerezos no, no se llevan unos mate, porque no, no son de tomar mate ahí, pero... ...unos que no sé, que de, compartirán unos tés... ...y ahí aprecian la belleza de los cerezos en flor... ...y eso eh, me hizo acordar a una cantante, música, a, compositora eh, argentina... ...que es Florencia Ruiz. Dirán, ¿por qué? No porque se llame Florencia y la flor del, del cerezo y flor... Eh, ...Florencia de, eh, Ruiz, no sino porque Florencia Ruiz tiene una relación muy particular con Japón, ahora vamos a hablar de eso. Ella nace en 1977 en Buenos Aires, es profesora de guitarra, egresada del Conservatorio de Morón, a quien no le debe todo, pero sí ha reconocido que le ha servido mucho, incluso ha decidido terminar el conservatorio antes de empezar a producir su música. Después se dio cuenta que no las cuestiones técnicas no, no no estaban en cada una de sus composiciones, pero sirvió. Y además de eh, bueno de ser eh, música y componer sus, sus discos y aportar a la composición y arreglos de, de, de conciertos, de ha hecho música para instalaciones, para muestras y demás, es eh, docente de escuela y de sobre todo en jardines de infantes enseñando música. Florencia Ruiz hasta el día de hoy tiene unos ocho discos solistas y casi la misma cantidad de discos en colaboraciones con otros artistas. Pero bueno, ¿por qué Florencia Ruiz nos, ha, no, nos trae eh, hoy la música? ¿Por qué con el Hanami, esta celebración de ir a ver el, el cerezo en flor en Japón? Vamos a escuchar a Florencia Ruiz. Resulta que en el 2003 eh, se había ella editaba de manera casera su segundo disco, llamado Cuerpo, cosa que hace bastante editar eh, de manera casera o grabar de manera casera los discos, los graban en el living, hay algunos grabados en el living o en la cocina de la casa de, de la madre y el padre, eh, hace esas, y va intercalando entre discos muy íntimos, muy eh, así, grabados por sus propios medios, a algunos discos con muchísimas eh, colaboraciones y demás. Bueno, en el 2003 un conocido cuelga eh, sube a un sitio eh, colombiano, el disco, el segundo disco de ella, eh, Cuerpo. De repente la llaman de México, escuchamos tu disco, bla bla bla." la llaman de Japón. Dicen, "Queremos sacar tu, si dicen editar tu si dicen en Japón." Bueno, un par de meses eh, más tarde un sello japonés eh, que en la P-Vine edita los primeros dos discos en un disco doble, eh, en un CD doble allá en en Japón, y a partir de el 2008 empieza a viajar regularmente a Japón casi todos los años mete una gira en Japón tiene su propia banda en Japón eh, florencia Ruiz una banda que fue idea de tomo giro es un per percusionista que eh, ha trabajado trabaja con eh, ha grabado perdón algunos discos y ha compuesto con hugo Fatoruzo, uso eh, y bueno cuestión que nada tiene discos editados casi toda su discografía está editada en Japón Eh, tiene eh, los videoclips que, que vemos muchas veces Tienen subtítulos en japonés Tiene amigues en Japón Pueden revisar sus redes si no la conocen Hay muchas crónicas de sus viajes en Japón De, de, de, de nada Sus recorridas, sus giras Y demás, así que bueno Nos hizo acordar la belleza De el, la flor del cerezo Del Japón, nos hizo acordar a esta música que nos comparte Florencia Ruiz. Vamos a estar hablando un poquito más sobre ella, sobre su música, pero ahora escuchamos el primer tema que elegimos, que para que sea todo más obvio y nos ayude a que la fecha cierre, vamos a escuchar del disco rumiando un disco del 2018, la canción Japón. maraña lunes de 8 a 9 horas por radionauta 16 minutos pasan de las 8 de la mañana, hoy se espera una máxima de unos 27 grados para los portales más optimistas, 25 para algunos tal vez un poco más realistas, pero el sol va a estar acompañándonos durante todo el día, así que un veintitantos largos puede ser que se nos haga sentir en el cuerpo, así que nada, hoy un día más eh, de camperita liviana, de sueltercito, nada muy... Muy abrigado porque después hace eh, calor andando en la ciudad de La Plata con el sol, la humedad y la y los autos y la gente. Llegó el momento de repasar las noticias más importantes, noticias que son eh, seleccionadas, que son resumidas, que son preparadas para nosotros de la mano de Pulso Noticias... Como ya decíamos, este es un programa coproducido, cogestionado gestionado co-liderado con Pulso Noticias. Pueden entrar a su portal www.pulsonoticias.com.ar para eh, leer más, para informarse más sobre algunas de las noticias que vamos a estar compartiéndoles con ustedes. Y como siempre, para recorrer el portal, saber todo lo que está sucediendo en la región... Y por qué no darle click al banner de Asociate para apoyar económicamente también al periodismo cooperativo. Lucha por el Teatro del Lago. Un grupo de vecines realizaron este domingo un abrazo simbólico en el escenario y gradas de la estructura construida en 1949 al lado del lago del Bosque Platense. El lugar cerró en el año 2000. Durante el 2019 se realizaron algunas obras de mantenimiento, algún show, pero se volvió a vaciar. Juicio Garachico son los últimos alegatos previos a la sentencia donde se juzga a Miguel Echecolás y a Julio César Garachico. Las querellas están pidiendo la desafectación del Regimiento 7, excavaciones en ese territorio y cárcel común perpetua y efectiva para los dos imputados. Hoy lunes, desde las 9 y 30, se está realizando la audiencia número 14 con los alegatos del Ministerio Público Fiscal. Como siempre, pueden seguir la cobertura colectiva que llevan adelante Pulso Noticias y La Retaguardia. A pocas, casi ni siquiera muchas horas después de que en la Plaza de Mayo Norita Cortiñas dijo que los 30.000 no estarían diciéndole no al acuerdo del FMI, se eh, acordó con el FMI, se termina de cerrar ese acuerdo. Alberto Fernández estuvo brindando entrevistas en distintos medios, en la televisión pública, ...planteó que para su criterio ya el acuerdo con el FMI... ...los debates internos en el oficialismo en el oficialismo estaba terminado... ...que a algunos les gusta más, a algunos les gusta menos... ...pero cosas así estuvo diciendo Alberto, escuchamos. No, creo que hemos... ...yo tengo la impresión que es como que nos sacamos una soga del cuello... ...que era el problema del fondo... Uh -huh. ...que nos tenía absolutamente condicionado, absolutamente limitado... Sin poder proyectar hacia el futuro y que nos sacamos esa soga y podamos empezar a, a transitar el camino que debemos transitar y, y siento que, que eso es es un buen momento es un buen momento se lo sabemos aprovechar obviamente eh, es un buen momento en un contexto repleto de dificultades porque esto también hay que estar a lo presente no, no solamente uno puede decir que todo el problema que tiene la argentina el problema con el fondo la argentina uh -huh. tiene un montón de problemas y además con... Perdonen si me voy un poco de la seriedad que eh, hace a este programa, pero que con el acuerdo con el FMI nos estemos sacando una soga del cuello solo me hace acordar a un a un capítulo de Los Simpsons, disculpen quienes no lo ven, en un capítulo están los magios, Homero es el elegido, le habían puesto la piedra de la vergüenza que no era tan grande y se la sacan porque se dan cuenta que es el elegido. elegido y Dicen, sacan la piedra de la vergüenza, pónganle la piedra del triunfo y era enorme. Así que si nos sacamos una soga con el acuerdo con el FMI, alta cadena, nos clavamos en el cuello. Pero bueno, así estuvo diciendo también otras cosas. Eh, por ejemplo, eh, Alberto tiró una como el problema de la inflación es, auto La inflación autoconstruida, eh, habló de ese nuevo concepto que el miércoles vamos a estar desarrollando seguramente con Mariano Félix, nuestro eh, columnista de Economía, es esta inflación que está en la cabeza de la gente, la gente lee que los precios de los alimentos suben y suben los precios de todo, claro. Está bien, ahí está, es la, la, la inflación autoconstruida. Después habló de que no quería quedar ni bien ni con Dios ni con el diablo, pero que bueno, que para vivir en paz hay que bajar los precios. Y hay diablos que hacen subir los precios y hay que hacer... Y, y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a esos diablos. Me gusta porque a veces Alberto vuelve a hablar como si no fuese el presidente de la República, que podría tomar algunas medidas para que esos diablos, como lo llaman esta nueva etapa, eh, dejen de aumentar los precios. Pero bueno, nada, volvemos a la información. Se reunieron distintas organizaciones piqueteras con el ministro Juan Zabaleta, luego de la campe sobre la 9 de julio y un plan de lucha en todo el país. Las organizaciones sociales que integran la unidad piquetera se reunirán a las 15 con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta. Las organizaciones plantearán la necesidad de trabajo genuino como una herramienta para salir de la crisis actual, insistiendo en una propuesta que vienen trabajando hace meses. Además del reclamo de asistencia de emergencia para paliar la pobreza, el hambre y la indigencia. Hoy vamos a estar musicalizando el programa de la mano de Florencia Ruiz porque decíamos que esta cuestión de la ir a ver las flores del cerezo en Japón nos hizo acordar a su música, además de ser una bella música, mucha relación con el Japón. Recién escuchábamos eh, Japón del disco rumiante, disco editado en el 2018. Nos vamos a los primeros años de la carrera de Florencia Ruiz, antes de esta de la primera visita a Japón que se da en el 2008, esta sería la Florencia Ruiz pre-Japón. Vamos a escuchar del disco Correr editado en el año 2005, la canción que lleva el mismo nombre, Correr. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. Mándanos un WhatsApp al 221-488-1177. Música 28 minutos pasan de las 8 de este 28 de marzo, lunes, lindo día, buena buen cielo se ve desde los estudios, desde la ventana de los estudios de Radio Nauta, acá ubicados en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez. Llegó el momento de darle inicio a nuestra columna del día de hoy. Como cada lunes, del otro lado de la línea, nos acompaña Pedro Ganay. Buenos días, Pedro. ¿Cómo va? Buenos días. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Todo bien? no ¿Nos escuchás bien por ahí? Perfecto. ¿Ustedes a mí? Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bueno, bien. Un lunes lindo. Un lunes lindo. ¿Qué, qué nos trae de el, el deporte, qué nos ha dejado, qué nos va a traer en estos días el deporte. Sí, un lunes lindo y, y un lunes con expectativa, ¿no? Para, para el que le gusta mirar deporte, para el futbolero sobre todo. Estamos en eh, las vísperas de el martes que va a determinar eh, casi todo el resto de los clasificados al Mundial de fútbol de Qatar.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 Eh, forzosa eh, provocada de Rusia claro después de su invasión a, a Ucrania ¿no? eh, Rusia estaba en el repetaje que está llevando a cabo hoy en Europa, eh, para determinar quiénes, pueden, quiénes participan ¿no? de, de, del Mundial eh, están jugando una serie de, de, de partidos mano a mano, eh, todo el mundo está se habrá enterado de lo que le pasó por ejemplo Italia el jueves pasado no ante un rival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 por lo menos en principio parece una postura eh, peleada con la historia, de contradictoria con la propia historia de, de FIFA, ¿no? Eh, y, de, y de casi todas las estructuras deportivas. Uno podría plantear eh, bueno, quizás FIFA aprendió ¿no? de horrores del pasado y ahora quiere eh, remendar, eh, no, no aliándose con un país como como Rusia que hoy está invadiendo otro país está en medio de un conflicto bélico no, no le quiere dar a ese país el, el, digamos, el beneficio simbólico de la pelota eh, pero hay que recordar a la vez que el mundial se lleva a cabo en Qatar un país que solo, eh, eh, digamos, solo es sede el, el mundial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 Decíamos que algunas canciones, algunos discos de Florencia Ruiz fueron grabados muy de manera intimista. Ella grabando con su guitarra en su casa, en la casa de algún amigo, de algún familiar. Y algunos grabados en estudio con bombos y platillos y muchos, muchas invitades. Eh, el caso del disco Luz de Noche es ese, muchísima gente... Pasó por la grabación de ese disco, muchas cuerdas pasaron, cosas que le gusta mucho. A Florencia siempre le gustaría que en sus discos haya arreglos de cuerdas, no siempre se llega con la guita para hacerlo, pero en Luz de Noche se logró disco del 2011, del cual elegimos Nada de voz. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. La Primera Maraña, lunes, miércoles y viernes, de 8 a 9 horas. Por Radionauta. 24 minutos pasan de las 8 de la mañana y llegamos a los últimos minutos la recta final de esta primera maraña este programa producido por radio nauta y pulso noticias del viernes nos quedaba la una entrevista eh, para hablar antes de que se oficialice su su cargo la Asunción la que asuma la lista violeta en el ciprebo lo hacemos después, lo hacemos una vez hecho eso, para no centrarnos tanto en, bueno, qué pasó el viernes, qué va a pasar, sino en todo lo que fue la construcción de esta lista y los años que vienen por delante. Del otro lado de la línea eh, está con nosotros Laura López Silva, trabajadora del diario El Día, y Nueva Flamante, secretaria general del sindicato de prensa bonaerense. Buenos días, Laura, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿todo bien? Bueno, Laura, como para arrancar, ¿cómo fue que se que se llevó adelante la, la conformación de esta lista violeta y qué es, digamos, producto de qué es la construcción de esta nueva lista, esta renovación en el, en el sindicato? Bueno, la, la conformación de la lista se dio como bastante rápido, pero fue un, un trabajo como de varios compañeros, sobre todo impulsada por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 digamos, todo lo que es el ámbito comunicacional estaba ahí. Así que, nada, súper contentos porque para nosotros es un gran apoyo en esta nueva etapa. Laura, te agradecemos muchísimo la comunicación eh, y felicitamos a la, la nueva conducción de, del Ciprevo. Nada, vamos a estar eh, seguramente acompañando y estando cerca, viendo qué es lo que van haciendo Y obviamente informando de las medidas que vayan tomando y demás. Bueno, muchas gracias. Conversábamos con Laura López Silva, trabajadora del diario El Día y la nueva secretaria general del sindicato de prensa bonaerense, justamente sobre esto, sobre la asunción de la nueva conducción del sindicato de la lista violeta, eh, de la cual eh, compañeros de Pulso forman parte, así que nada, unas... Repetimos nuestras felicitaciones para los compañeros que están asumiendo esta responsabilidad de renovar el sindicato de prensa bonaerense. Unas últimas noticias, una última canción y se termina. Primera Maraña de día lunes 28 de marzo. En Bolivia, la ex presidenta de facto, Yanina Áñez, comenzará a ser juzgada hoy por su decisión de asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019, tras la renuncia obligada de Evo Morales. El juicio se denomina caso golpe de Estado 2 y es por eh, los, los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La Fiscalía pretende una condena de 10 años de prisión. A últimas horas del viernes pasado se empezó a circular por las redes, sobre todo desde las páginas oficiales de Foo Fighter, la noticia de que había fallecido su baterista, Taylor Hawkins. Eh, una muerte eh, inesperada, una muerte que eh, tomó por sorpresa a todo el mundo y sobre todo a quienes eh, de alguna u otra forma, porque fueron o lo vieron por la tele o lo supieron, Eh, vieron el recital de Foo Fighters el domingo de la semana pasada en eh, Lollapalooza, acá en Argentina. Eh, luego de eh, unos días donde se estuvo haciendo la investigación, se dio a conocer a partir de la Fiscalía General de la Nación Colombiana que eh, la causa de la muerte había sido una sobredosis, eh, una, un luto nuevo para la música internacional. Quienes hacemos posible este programa somos un grupo compuesto entre compañeros de Pulso Noticias y Radio Nauta quien comanda los controles de esta nave es Tamara Camparo quienes buscan las noticias y nos eh, producen este programa son les compañeros Paola Álvarez, Estefanía Abeylo y Ramiro la terza de Pulso Noticias. Y quien estuvo hablándoles a ustedes durante esta hora soy yo, Pablo Ucero. Los lunes nos acompaña siempre nuestro columnista deportivo Pedro Garay. Vamos a despedirnos de esta primera maraña con una última canción de Florencia Ruiz. Quedan muchísimas cosas por decir de Florencia, eh, sobre todo... Por si no la conocían y escucharon estos tres eh, temas que pasamos hasta el momento, queda claro que no es muy de construir hits eh, Florencia Ruiz. Eh, es medio una música que va a contramano, una rockera como ella se define, porque más allá de que eh, en las disquerías eh, su música a veces está puesta en cualquier lado, eh, no en rock, eh, está puesta tal vez en jazz, está puesta en... Eh, medio cuando no saben dónde poner que está esa cosa como música del mundo bueno, ahí eh, ensartan los discos de Florencia Ruiz ella no tiene ningún problema con eso me, de, como que está eh, clara de que su música es difícil de catalogar pero si le preguntan vos cómo te sentís ella dice yo soy una rockera, no me siento tan cantautora cosas que hay que ir descubriendo de eh, Florencia que tiene más de 20 años eh, de carrera al día de hoy, como decíamos, muchos discos solistas, muchos discos en colaboraciones. Tiene un disco de remixes muy bueno, no llegamos a, a pasar ninguno el día de hoy. Pero bueno, si les gustó, si no conocían a Florencia Ruiz, métanse en todas las plataformas. Están sus discos colgados, sus canciones. Háganse un panzazo de la música de Florencia Ruiz. Para despedirnos, suena Canción de Amor y no eh, porque sí, no una cuestión eh, azarosa. Canción de amores del último disco de Florencia, disco se llama Aullido, editado en 2021, un disco que ella define como la fiesta de la soledad y este aullido como una forma de expresión luego de los eh, del encierro de la pandemia. Canción de amor habla de un amor que no puede visitar, un amor al cual eh, no llega por esta cuestión del de aislamiento en el que nos encerramos todos en los primeros tiempos de la pandemia. Y ese amor no es una persona, ese amor es un conjunto de personas, un conjunto de cosas, de paisajes, y por qué no, de cerezos en flor, porque Canción de amor está dedicada al Japón, Así que con esto nos retiramos y nos volvemos a escuchar este miércoles de 8 a 9 en La Primera Maraña. Esta canción porque no puedo verte es mi canción de amor para vos esta canción Comoda siempre mi roto corazón hacia vos, sos mi lugar en la tierra. Esta canción me equipara siempre con todo el amor que se evaporó. Esta canción me cuestiona siempre cuándo.